Canción para ese tipo que cree que soy un tonto e ignorante. Él piensa que tal vez yo no me fijo la forma en que se expresa al hablarte. Le pido a ese don Juan que se retire, que deje de fingir que él es mi amigo. Si con sinceridad le di mi mano, hoy le aconsejo que se.、Si 私たちは今日、私たちはとても良いです。 De r o b a r m e lo que quiero, nosotros hasta hoy somos felices. Es que es a a r、no、e s p o n d ア